Del no lo he preparado, lo siento ¡Es un tío de nave, persona humana! Dios ha muerto Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a verte por humor. Porque tú, tú, paca, no estás tú, tú estás empezando ahora mismo, paca Y ya tú ahora puedes hacer una gira por Soria Y te jorras, no, Cobarde no, no, no, Cobarde ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás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 Hola. Buenas. Buena, buenas, buena nit. Buena nit. Buenas noches. Buenas y noches. Night. Y dicen que esto es fácil. Sí. Dicen que esto es fácil. No, voy a, a contar el reloj y empezamos. Eh. ¿Es fácil? Bueno, estamos a miércoles. Es miércoles 22. ¿Qué día soy de número 22? Miércoles 22 de octubre. 22 de octubre. Directo, son las 10 y 40 minutos. Empezamos el, tarde otra vez. el reloj de contrabando. Contrabando. Pero empezamos tarde, empezamos tarde otra vez, ¿no? ¿Por qué siempre tarde? ¿Qué bueno, siempre hay un poco de retraso. Sí, ¿no? Un programa se alarga, otro también. Y bueno. bueno, estamos en directo eh, miércoles 22 de octubre de 2008. El teléfono es 9-3... 317. 7366. Podéis llamar y hablarnos de lo que queráis, contarnos vuestras aventuras de fin de semana o entre semana, lo que queráis. ¿Podéis llamar? No, debéis llamar. Es diferente. El verbo es diferente. Que bueno, vamos a hacer algún curso. Bueno, hemos empezado antes, eh, aparte de unas sugerencias que nos han hecho algunos oyentes y tal... De hacer uno, unas nuevas cosas en el programa O retomar otras cosas viejas Que ya empezaremos a partir de, de hoy Algo y la semana que viene Y bueno, ya iremos informando ¿No? Para que el, Intentar que sea un poco más ameno el programa De lo que ya es, claro porque... eh, Bueno Yo pensando Yo creo que hoy tendríamos que hacer el libro de estilo del ¿no? El libro de estilo. ¿no? estilo. Bu bueno, e esto, esto que Hoy vamos a dedicarlo al libro de estilo. Al de libro Lethalage. de estilo de, la, de las buenas maneras de, de cómo hacer el programa, como las normas de, de Letales y colgarlas. Esas normas escritas que no tenemos escritas en el programa. Esas normas no escritas. No escritas. Se dice a veces. No escritas. Perdón, no escritas. Pues intentar, intentar, intentar intentar seguirlas. Yo hoy me he traído mi sección Yo y me he traído una sintonía ah. para mi sección, que hoy va a ser la, la novedad de... mi novedad. Entonces... pues vamos? ¿En plan individual? Cada uno por su lado. Bueno, bueno, vamos a organizarnos. Perdón, perdón, vamos a organizarnos. Claro, claro. Eh, yo he traído también mi sección, improvisada, pero he traído mi sección también. Me falta la sintonía, pero tú has dicho que tenías de sobras, con lo cual cualquiera me vale... La que, eh... la, la que tú consideres a bien eh, hacer para la sección tengo... esta que, a hacer de, de, de, que vamos a retomar tapa a tapa hoy después de muchas semanas tengo tengo varias aquí ahora estoy aquí peleándome con el ordenador porque bueno qué, qué, qué estás haciendo bueno preparando la sección como siempre ¿Sí? toda última hora sí ¿Eh? tirado los pelos es <risa> el programa que sepa que sepan los que nos escuchan es el programa más desprolijo Si me de la FM Todo va así como venga No tenemos libreto, no leemos O sea, esto va Yo todavía no he preparado ninguna sección Aquí los colegas me han exigido Una sección para la semana que viene Intentaré pensar en algo porque... eh, Intentarás pensar intentarás No digas pensar. en algo, intentarás no, pensar no, a secas Lo de pensar Lo de pensar ya, no, no lo aseguro O sea, intentaré, intentaré Que las tres neuronas que me queden Conecten entre los eurocon... En, sí. Entre los euroconectores. A ver, sí, <risa> seguimos claro. con el libro de estilo. Por ejemplo, la cerveza no se pasa cuando se habla. Sí. No, ¿Cómo, hay que ¿cómo pasarla es? cuando uno está en silencio. Es cuando le pasa la cerveza y entonces bebe. Muy bien. Solo se puede beber cuando ponemos música. Sí. No, no eso tampoco. Porque si no, <risa> con las pocas canciones que ponemos. <risa> pondremos, pondremos, <risa> pondremos Acabaremos ¿cómo? poniendo más música, ¿no? Pondremos música. Por lo menos cuatro o cinco temillas sonarán. Sí. Eh... Bueno, ¿y qué, otro, de, qué, otro, qué, otro, qué otra norma o así regla hay del, del bueno, estilo de Lethalage? Más que norma, yo creo que ha salido una sección hoy Que es anécdotas del rock and roll rock, eso, es eso mismo Ya que siempre trae rock and roll aquí al programa Pues, pues qué menos que antes de poner una canción Explicar alguna anécdota de, de alguna banda, ¿no? Vale A mí me habéis explicado un montón ya antes del programa O sea, a tu tenéis amigo. una sección ya para medio año ya Lo que pasa es que habrá, habrá que hacerlo, dosificarlo, pequeñas dosis, porque si no la no, gente, si lo explicamos. Día, claro. Nosotros no nos comprometemos al, eh, no nos comprometemos a que estas, estas secciones sean en la veracidad de la sección, por ejemplo, porque no sé, nosotros leemos y sobre bandas y tal, pero no sabemos si algo es cierto no, porque pero... los acontecimientos que ocurrieron en los setenta uno no sabe al final si son leyendas si son inventadas o medio inventadas, no pero esto es como lo que se dice, la frase esa que se dice que si no nevero e vato dedicada al Miquele, la llevé hace un rato eh, si no es verdad, que al menos que lo parezca, ¿no? O sea, a veces es mejor, eh, si supieras la verdad de la historia, seguramente sería aburridísima, pero es mejor la, la leyenda que hay o la anécdota que se cuenta. Bueno, no queremos no está, pues. decir a los oyentes que seguimos con la porra. Eh, ¿Quién la va a palmar primero? ¿Si Carrillo o Fraga? Una cosa, Carrillo está en forma, por lo que hemos visto, sí. o sea, que va a ser complicado, sí. ¿eh? Hoy, ¿Sí? mira, hoy, mientras estaba merendando, me he puesto la radio. Y estaban haciendo el, el programa de colaboración ciudadana Y justo enganchado y estaban hablando de Carrillo Que se ve que, que está de colaborador en, en la SER No sé en qué programa Sí, no pero no lo si... vamos a decir porque no podemos decir publicidad Bueno, vale, no, va, vamos publicidad. a decirlo, en la ventana Vale, pues está en la ventana Dicho la radio del programa vale, está, vale. está de tertuliano, está de tertuliano vale. en la SER O sea que está en plena forma Carrillo Y lleva años ya, ¿eh? Haciendo de tertuliano Bueno, y de político aún Sí, o sea Fraga. que también está en plena forma. Sigue o la sea arena. que esta apuesta. Fraga sigue en la arena. Y la duquesa de Alba Pero... que también entró en la apuesta. Ahora se va a casar. O sea que está en plena forma también. Pero yo voy a decir una cosa. Fraga, Fraga va a durar hasta el día que hagan controles antidoping en el Congreso. Porque entonces ya pillarán allí toda la radioactividad y todo aquello. Porque vamos, Fraga dura tanto por eso. Y porque es pakistaní. No olvidemos que la semana pasada demostramos en este programa que Fraga era pakistaní. Bueno, también tenemos que decir que seguimos con la captación de socios para la nueva Peña Ladrillo Cook Johnson, que ¿Qué? está lesionado. Es, es una es pena, una... tiene para un mes, de, y aquí le mandamos nuestro, ¿Nuestro apoyo. apoyo. Le enviamos nuestro ladrillo desde aquí. Y luego seguimos con, con nuestra campaña para captación de socios para la Peña Spangorri. Pero darse prisa, porque el proyecto Camacho se tambalea. Y relacionado con el fútbol, vamos a hacer una nueva Peña, o sea, una nueva apuesta. ¿Quién... Pensáis que va a ser el nuevo seleccionador argentino? Argentina se ha quedado sin seleccionador. Se ha ido el borracho. Sí. Eh, bueno, ah, eh, este que jugaba en ajedrez. El alfil, va, va, alfil, alfil. Basile, alfil, <risa> alfil Basile, ¿no? Alfil Basile. Alfil es Basile, que es un jugador de ajedrez, ¿o qué? Claro. <risa> ¿Es ruso? Alfil Basile sí, sí. Se llamaba Basilov en realidad Lo que pasa es que cuando se fue a Argentina le cambiaron el nombre Le pusieron Basile Bueno, se, se ha renunciado después de la, de la derrota contra Chile Y bueno, a ver quién pondrá Yo me inclino por el aragonés Yo te voy a decir una cosa Chile nunca había ganado un partido oficial argentino Bueno, siempre hay una primera vez, ¿Alguna vez tenía ¿Y pasar? quién es el entrenador de Chile? Por cierto? Eh, Marcelo Bielsa, argentino <risa> eh, Bueno eh... Yo me inclino por Aragonés. Yo, me traigo, yo para Argentina me gustaría Luis Aragonés, no estaría mal, ¿eh? Yo voto por Javier Clemente. Vale. <ríe> y Albert que está. Argentina muy... ganaría el mundial con Javier Clemente. Al ver que está muy ocupado ahí. Estoy ahora Messi un... no jugaría. Estoy ¿eh? preparando la sección, que esta sección sí. lleva un curro que te cagas, ¿eh? Sí, sí ya te veo. O sea, <risa> no penséis que esto es fácil, ¿eh? Yo voy a decir una cosa. Eh, si Clemente va a Argentina, eh, Messi no, no juega Ah, es que habéis votado a Clemente. Yo para la sección, hubiera votado a Clemente, pero bueno, ya que no está Clemente. No, podemos dos votos para Clemente. Ya, pero dejarme pensar a, a alguien. Que debe haber algún entrenador por ahí. Sí. Yo, sé, yo sé uno. ¿Eh? David Vidal. <risa> David Vidal. O Pepe Lillo, ¿no? <risa> no, Juan, Juan Malillo, ¿no? Juan Malillo. Ron Ronald Kuman, que lo hizo muy bien en el Valencia. Sí. No, David Vidal, David Vidal, que, que hace anuncios ahora también. Este del barrilete cómico ya lo tiene eso por la mano. <risa> Ronald Kuman, que lo hizo muy bien en el Valencia también. Hombre, es mediático, el David Vidal es mediático. Ah, ah. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro entrenador puede ser? Mm. Bueno, sí, Bangal, por ejemplo. Bangal. Camacho. Camacho. Camacho, Camacho <risa> ahora, ahora. que le va también a los Asuna, ¿no? Desde que ha llegado sí, Camacho. Hombre, este, ¿Eh? están que arrasan. ¿Qué, pesa, qué pensáis? Porque lleva, ya, que lleva menos de una semana, ¿no? Y pero tú, yo y, tengo una teoría y sobre y esto. Tú, tú, pero, ¿vosotros creéis que ya se sabe todos los nombres de todos los jugadores? No creo, yo creo que irán. Venga, siete. No, ¿Eh? Venga. Yo voy a decir una cosa. ¡Ocho! ¡Venga! Voy a, decir mi, ¿No? voy a decir mi teoría. Mi teoría es que esa persona que se siente en el banquillo de Sosona no es camacho. Y voy a decir por qué, y está demostrado. En todo el partido del otro día no salieron una vez del banquillo. O sea, si no sale del banquillo no es camacho. Pero es porque, porque no se sabe... Los nombres de los jugadores Entonces, Pero es ¿para igual, Camacho Sartre si no diría ¿eh? ¿eh? Pero es igual, diría, ¡eh, tú, siete! Pero ni eso, dijo Con lo cual, yo creo que no es Camacho Bueno, de todas maneras, los que quieran apuntarse a la peña Hay que darse prisa Porque se tambalea, ¿eh? Porque se tambalea el proyecto Camacho O sea, ha empezado mal con Camacho ¿Cuántos partidos le darán de margen a Camacho? Eh, no lo sabemos A ver, que tenemos la sección ya casi preparada ¿Verdad que sí, Alberto? Sí, es que está aquí. Con... Eh, sí, pero espera, espera un momento. Todavía falta aquí. Aquí estamos preparando la sección. ¿La ¿Qué ¿Queréis hacer ya la, la sección de premios ¿Ah? Darwin? Claro, claro. Vamos a ¿Sí? empezar haciendo secciones ¿Sí? desde el principio. Claro, Piensa ang... que después igual tenemos el rincón de Lorena y, y ocupa espacio eso. Claro, a ver si llama Lorena, que hoy está un poco mala ahí. Bueno, pero si, si nos escucha a ver si llamas y así te animamos. Ver, hombre. si te animamos, esto es como el frenador, ¿no? Bueno, pues, pues ahí va vamos allá. a los premios Darwin. Premios Darwin. No. <risa> no, no es esta. Bueno, bueno, no es bueno. bueno, bueno eh, los, duendes, los duendes de la técnica, ah, no, ¿qué pasa? ¿En directo? Bueno. A ver, otra vez. Premios Darwin. Ya está. Empiezan los premios Darwin. Esos premios que de, liberan al hombre de la estupidez humana. Esas historias que corroboran las teorías de Darwin. Esas teorías que a veces demuestran que la evolución no fue tal. Y hoy, con todos ustedes, un sacerdote indio se suicida tras prometer que resucitará al tercer día. Allí sí, sí. está. El sacerdote que resucitó al tercer día. Al tercer día, o pues eso es lo que dijo. Vamos a ver. Vamos a ver la historia. Bueno, esto sucedió en el 2007 O sea, hace nada Hace nada, en Nueva Delhi En diciembre Donde eh, Cientos de personas Aguardaban en, en una localidad de India La resurrección de un sacerdote que se suicidó El sábado, un sábado Tras prometer que volvería a la vida 72 horas después Según informó una fuente oficial Y la pregunta es, volvió el sacerdote? Está entre nosotros todavía. Ha vuelto entre nosotros. Volvió el sacerdote a la vida. El sacerdote hindú de 25 años se suicidó el sábado en la localidad de Raigarh, situada en la región de India de Chhattisgarh. Manoj Bajel, como se llama el sacerdote, consumió. Veneo. Bajel pirata que llaman por su bravura el temido <risa> ¿Bajel pirata? ¿Quién es este? Hombre, has dicho Bajel, bajel ¿no? Bajel pirata Manoj, Manoj Bajel por eso, es Bajel que... pirata que llaman por su bravura el temido <risa> de todo el mar conocido del uno al otro confín Uy, ya me ha saltado a la otra <risa> Bueno, pues el, el Manoj Bajel este lo que hizo fue pues tras ingerir, tras ingerir veneno, pues dijo que resucitaría a las 72 horas, o sea, tres días después de, de, de su muerte, ¿no? Y entonces los, las autoridades, bueno, eh, tras, tras ingerir el veneno, pues lo llevaron al hospital para intentar salvarlo, y bueno, pues ya, ya había muerto, ya no pudieron salvarlo. Y nada, la policía... Entonces, los familiares lo llevaron al templo, porque claro, como el, el Manok Bajel iba a resucitar el tercer día, pues los familiares lo llevaron al templo esperando la, la resurrección. ¿Dónde mejor iba a resucitar que en el templo? Ahí está, en el uh -huh. templo. Y... Y bueno... Eh, Entonces, claro, la policía quería realizar la autopsia, pero claro, todos los fieles estaban ahí esperando. Es que claro, no se puede hacer la autopsia si va a resucitar. el Tú imagínate que hacer la autopsia. Le rajas por el pecho, le hace una cicatriz en el pecho hasta abajo. ¿Cómo claro. resucita luego ese hombre? ¿Cómo va a resucitar? <risa> no, se ha hecho polvo ahí. Claro, resucitará, pero resucitará mal. Con las tripas fuera ahí, ¿no? Claro, todo, claro. Tiene que resucitar bien, coño, en su en tu de facultades. El hombre, si ¿sí va a resucitar imagínate, es que no me han dejado resucitar, después imagínate quejándose, es que yo iba a resucitar y no me han dejado sí. no, pues no puede ser pues bueno, pues entonces lo llevaron ahí al templo y bueno, pues la, las autoridades no podían entrar al templo de la gente que había ahí esperando y bueno, al final hasta que se cansó la gente y se fue, ¿no? esta es la versión oficial, pero hay otra versión de la historia eh... Estoy aburriendo, eh. Lo tengo que decir. Pues mira, Nacho, Nacho, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Si te aburres. Hay que pulirlo, ¿no? Esta, esta hay que, sección, un poco. Esto de la no, hay que pulirlo, ¿eh? Va un poco lento. Va un poco lenta. Venga, va. Pues vamos a por la otra versión. La otra versión es que el Bajel Este ingirió veneno y dijo que resucitaría el tercer día, ¿no? Y se cerró en el templo. Entonces, los fieles se quedaron esperando fuera, ¿no? ¿Pero qué pasa? Que el Bajel resucitó, tenía que resucitar por la noche y resucitó un mediodía. Cuando en la India, como todos sabéis, es tradición de los indios que hacen todos sudokus. A esa hora todo el mundo se pone a hacer sudokus, porque es el deporte nacional. Es la hora de calor y tal, y todos hacen sudokus. Y es la hora en que resucitó el Bajel. Entonces el Bajel salió afuera del templo, Y claro, todos estaban ahí con los sudokus y el, y el tío empezó ahí a, a llamar la atención, ¿no? Ahí. Oh, ¡Que he resucitado! Oh, ¡Eh! ¡Que estoy aquí! ¡Que estoy aquí! Y entonces, la, claro, la gente ahí concentrada y le empezaron a tirar pedradas. Y bueno, y alguna piedra de esas, pues. Pues la acabó matando. Y Otra ya, vez. Y ahí se acabó la historia. Tengo una pregunta. Una pregunta. ¿Qué coño es el sudokus? <risa> <risa> El sudoku es un juego, un juego de números ah. De estos de, de, del periódico <risa> Bueno, es, es un juego matemático ¿Cómo te lo vamos a explicar? Nacho? Bueno, es, vale. que, es que es complicado de explicar no, pero Es que es un, ju un juego de números de qué se trataba, ¿no? Eh, no sé, tiro al blanco no sé. Bueno. Sí, es un juego de... Tienes que ir ahí poniendo números Es como un... un... Ups, trucada trucada, Una llamada A ver Pasamos Hola Hola Hombre, Hola buenas Hola, buenas noches Hola Tenemos Lorena. sección, ¿No? ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, ante, ante todo, ¿cómo estás, Lorena? Bueno, así está, un poquito mejor. Bueno. ¿Sí? ¿Te, te has tomado la, me, eh, la medicina? Oh. Sí. <risa> bueno. Yo me un sobrecito de esos. Bueno, ¿qué tenemos hoy en la sección de Lorena? Pues nada, que mañana te llevo al acuario, Nacho, y te enseño lo que es un sudoku. Ah, va, mira. ¿Es unas clases prácticas? Cla ¿Clases prácticas? Clases. Pero yo de eso soy muy mala, ¿eh? Sí, clases, sí. clases prácticas de lo que es el sudoku, lo que es el sudoku. Pero sudoku no es de, de del sur, de Sudamérica. No, no. no. no. <risa> Una pregunta, Lorena. Y para enseñarle lo que es un sudoku tienes que ir al acuario. Pero, pero la excusa, no, pero el acuario es el bar, ¿eh? Es el bar ah, vale, coño, pero... Claro, con sí. el periódico, allí en el... Oye, claro. tío, se me piensa en acuario, Yo pensaba que el acuario era... Digo, estará haciendo sus documentos tiburones. No sé, sección no hay, no hay bar que por bien no venga. Hay pues claro. dos secciones juntas, aquí. <risa> Qué <colgados>. Tengo, tengo <risa> sintonía para tu sección, Lorena, a ver si te gusta. Venga, va. Pongo un poco, ¿eh? El rincón de Lorena. ¿Qué te parece la sintonía? ¿Eh? <risa> el botón, ¿no? ¿El botón? Yo no se escuchaba. Ah, ¿no escuchabas la, la sintonía? A, a ver si nos A ver, a, a, ver, ver, a ¿lo ver, escuchas? ¿Qué ha sido, eso? El ¡Ting! rincón de Lorena. <risa> Ahora sí, ahora sí. Que lo ahora quita. sí, ¿no? Igual no ha subido suficiente el volumen. No bueno. sé, siempre me hacéis cosas. <risa> hombre, tampoco te, tampoco te pasa, tampoco... Somos aquí muy crueles, hombre. Y es tu sección y... Y es la que hablas sobre el acuario, sobre el sudoku, sobre el acuario en el sudoku. Propongo, propongo que encerréis a Nacho. ¿Dónde? En la radio, encerrarlo ahí. Sí, hacemos un reality show con Nacho. Eso, La gran radio. No, Nacho encerrado eh, 30 días en la radio con un micro eh, a ver qué pasa. Y sin cerveza. No jodas. No y sin cerveza. A ver tampoco te pases hombre. No, no no no no Aquí supervivientes sin cerveza. Hombre está claro. Es que sí Lorena. Sin cerveza no. Pues si no no vale. A ver si sobrevivo a eso. Es trampa si no no hombre si no si no se pasa 40 días más y por qué me tienen que encerrar ¿Qué, es que qué el, ¿por qué? El, el, porque siempre vienes a la tienda a tocarme los maniquíes Nacho, eso no lo sabíamos oh, Cuenta Nacho. Cuenta A ver, a ver, a ver, Lorena ¿Qué, ha, qué, ¿Qué hace? ¿Qué hace en la tienda, Nacho, con los maniquís? A ver, a ver, cuenta, cuenta <risa> Cuenta, cuenta detalles Que no nos escucha nadie, tú tranquila Aparte, de verdad, ¿eh? Esto se dice siempre en los programas, pero en el eh, nuestro es de verdad En el nuestro es de verdad, no se escucha nadie Bueno, expli vamos, que explique Lorena Qué haces con el, tú con los maniquís Explica, Lorena Es que me entra la risa, espera. <risa> Cuando entran los maniquís ya... <risa> ¡Salió corriendo los maniquís! ¡Los tatúa! Se solos. Y luego las clientas también. Las persigue, no puede ser. A <risa> ah, pensar que, la, que las tocaba como a los maniquís. <risa> Hombre, más o menos. <risa> Que lo cuente Nacho, que lo cuente en, alto, que lo cuente en No, No, perdona, es el Rincón de la Lorena, te lo tienes que contar tú. O sea, tú lo que me quieres encerrar, a ver, cuenta tú que, a ver qué es lo que hago en la tienda. Tú eres el protagonista. Bueno, pero pero. dice que te Pero tú era que lo... o sea, este, este, esta es tu sección y tú lo cuentas, tú lo explicas, pues... Oye, pues mira, esto es como el tomate, El no, computador de corazón, pero con el Nacho. Nacho no lo veo con muchas ganas de explicarlo, ¿eh? No, que lo explique ella, a ver. Bueno, oye, a ver, que lo explique ella, que lo expliques tú, al final no lo va a explicar nadie. Aclararos. Aquí queremos saber. Yo no puedo. Pues nada, porque entra a la tienda. Sí. Y hay muchos maniquíes. Ah, claro. Y después Nacho, pues los toca. <risa> Los pone boca uh, un a boca abajo una, una descripción un poco mejor de ese toqueteo podría ser ¿Qué hacen ¿Los pone haciendo un corte de mangas o qué? poner el haciendo un corte de mangas no, no. en el escaparate? So, les le toca a los pechos <risa> Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno eh, de, Una cosa, Lorena, decías que a las clientas les hace lo mismo O sea, ¿también les toca a los pechos a las clientas? sigue, <risa> Hoy, o sea, hoy no. Estaba ligando, ni... Hoy estaba ligando con una. Que está el anillo es la mujer y el otro sí. Te... Recomendándole el anillo. Un treinta yazo. Que le, le ha dicho este es el anillo que lleva, que llevaba no. el Frodo en él. El... ¿No? Si se lo pone se va a volver invisible, señora. Se ¿No? vende bien el mismo, ¿eh? Sí sí sí. Bueno bueno está bien. Bueno hasta. Oye pues eso de encerrar a Nacho es una cosa que vamos a tener en cuenta, ¿eh? eh es un, sí. vas a dejar aquí sin cerveza. Un random show que tenemos aquí pendiente, ¿eh? Sí. Si te dejamos con cerveza ya pierde toda la gracia. Es que no es que te vamos a dejar, te vamos aquí a. Dejar. Pero si me encerráis, si me encerráis, encerráis, me tienen que encerrar con un maniquí por lo menos. Que... Y claro, es que si tienes que estar un mes aquí, tienes que estar un mes, pero a gusto. Sí, yo claro. no, no, no, no, con, no, no, no. las no. comodidades. No, no, no, no, perdona, no? perdona, porque aquí lo dejamos con un maniquí y una cerveza y ya no sale. O sea, <risa> si tienes que estar hace tres meses, tres meses, está un año entero. A mí me dejáis... Vive con, aquí. A mí me dejáis con un maniquí, una clienta y una cerveza. No, y una... ¡Qué un, <risa> sí, cabrón! Y una nevera llena de cerveza. Claro, la nevera no se queja de que... les Que le espanto a la clientela y que le robo los anillos, también dice. Así ¿Eh? eres un cabrón. ¿Y, ¿Y por qué no te pones tú de maniquí? ¿Yo? ¿Quién? ¿Eh? El, no, tú no, Lorena, porque tú me imagino ¿Ah? que si está trabajando, me imagino que le voy a poner de maniquí, digo Nacho. Yo me pongo, pero que me metan mano ¿eh? Las pibas. No, pero bueno, si te pones, tendrás que ponerte de maniquí yo, para que te metan manos. Yo propongo una semana, pro, una semana ¿También? entera, la semana de meter manos. O sea, una semana entera. Como la semana grande de Bilbao, pero solo metiendo mano Entre pibas y tíos hay papa ¿No? En el metro, donde sea ¿Qué Nancy, tal? Si estás tú por la calle esta semana sí. Las mujeres se esconden en su casa Pero si sí, no me conocen A no ser que pongas mi foto ahí en, No, no pero lo digo sabiendo cómo estás. <risa> bueno <risa> Bueno, lo que se está sabiendo Aquí, bueno, bueno, ah, aquí no no está, no Qué productiva mal. que está haciendo hoy La sección de Lorena Están Dejando una <risa> evidencia Un Es broma, es broma Nah, ya ¿eh? lo sé Bueno, lo de los maniquíes es, es verdad que les meto mano a veces, ¿eh? Pero sí, no, es que están buenos los maniquís, no, eh. Bueno, Hay algunos maniquís que no, te eh. Son perfectos, eh. son sí, cuerpo perfecto. ¿Eh? Tienen ahí unos. Unos. <risa> <¿no>? <risa> Hay unos que están buenos. Mejorando lo presente, eh, Lorena. Sí, unos melones guapos, ¿no? Ahí. Y uno no se puede ir, ¿no? ¿Cuándo es tu cumpleaños, Nacho? Que ya pues, que te a Ya tienes el regalo, ¿no? Ya tenemos el regalo. Un maniquí. Un, mani un maniquí inflable de estos. Vamos. O, plega, o, plegable, o plegable No, no. Por cierto el alber... Le ganar una clienta Por cierto un y un pote de nata El alber Nata montada con el maniquí chachi Es que no me ha dicho Nath, eh, por eso lo digo Por cierto, el, el alber se apunta para el sábado, o ¿sí? sea que le conocerás Sí, el sábado vengo a la comilona, al asado que hace Nacho Pues sí. mañana compra más entrañas, ¿eh? Tendré que Comprar más, sí. Ma mañana, mañana, mañana estaré por aquí, por el centro. Bueno, y... que tampoco yo, tampoco como tanto. Que vaya entrañas no. que tenéis. Soy delgado. Sí. ¿Que ¿No comes tanto? Cuando fuiste a Argentina engordaste 5 kilos. ¿me dices? Eso es verdad. <risa> en 15 vino, días. Vino aquí rodando. El avión iba así, con la... Con la iba con la... Con el morro, ¿No? apuntando para arriba sí. y, la cola... <risa> y, y, y bajó el alber ahí rodando hice ¿eh? mi récord de peso en ¿Sí, Argentina ¿no? sí, sí. Y, y, y, y el piloto se preguntaba ¿pero qué pasa? y había el, el alber que viajaba en el asiento de atrás ¿no? bajar a este y si no, no nos caemos el avión iba, iba empinado el avión. ¿Sí? Y Boris, iba vertical así ¿no? <risa> vertical <risa> ya, los motores ahí no, no, no, no daban de sí Lorena, la pregunta es, ¿qué anillos te roba mmm, el señor Nacho? Pues que a ver, los anillos que tengo yo en la tienda, sí. hay unos que están hechos de hueso, ah. y otros que están hechos con canela y, y, y con bambú. ¿Y se los bueno, come? me, me roba a todos. Se los, los come. No. Y, y ahora que estás en plan confesiones, ¿tú te quedas alguno? No No, por pues si está escuchando el no, dueño no. No, no, se puede. no, a ver, sí que los tengo que promocionar Entonces yo me los pongo ah, eh, Eso está bien, ¿ves? No, claro, pero promocion. yo se los robo por un rato luego. ¿Hay alguno que haga invisible? ¿De los anillos? Sí, si te digo que sí, que haría. <risa> flip, flip, Flipar en colores ahora mismo <risa> Llamar a Aníker Jiménez de Este de Cuarto Milenio Para que vaya a hacer un reportaje Qué malo Porque vamos, este de allí tenemos no, un no anillo El misterio del anillo ¿No? El señor de los gramillos El de señor de los... De los porrillos También, también, que, que, que está en el Youtube, ¿eh? la, no, la versión del señor lo de los sé. porrillos Ya lo sé, ya y, y la de Camino Moria también Ah, sí, Camino Moria Camino Moria también ¿y a decir algo, Lorena? Era porque, una pregunta Sí, sí, sí ah, ¿Alguno de quieres? vosotros tiene un amigo en tierra Blanca, era? ¿En un bar? que ¿Qué es Perico? ¿En Uy. un bar y qué es Perico? Yo que me suena a mí no tengo ningún, ni, ningún... Pero el bar es suyo, ¿no? ¿No? Sí, es él y Bueno, su familia no sé un, ba un, un, un, un bar, un perico no, yo, O sea, yo no conozco ningún perico ¿Es un Perico ¿Pero qué te dijo que los conocí? Pues no, no sabemos, no sabemos, ahora es mismo que, no bueno, dice, Me dice Javi que se ve que le dijo que os conocí a alguno de vosotros no ah, Igual conocía a alguno de los ex miembros del programa Bueno, nos es que han pasado mucha gente por aquí, ¿eh? No sé Es un programa itinerante, no? ¿eh? Y de itinerar. Bueno Pues serían los otros, pues como la película Seguramente, porque vamos, yo no tengo ningún amigo perico Ni perico delgado, ni nada ¿no? O sea, no, no, no tengo No, no, pero bueno. pues bueno pues Oye, pero si tiene un bar tendremos que ir a verlo también ¿No? Digo yo pensado. Hombre, claro Si tiene un bar tendremos que ir a verlo Dirección exacta del bar Por lo para conocerlo Río creo la se, Blanca 135. Creo Blanca 135, ya está. La venga, sección, pues ya está. La sección <risa> ya No hay iba... La semana que viene, sección No hay bar que por bien no venga, iremos a este... ¿Quién se encarga de ir al bar? Nacho, Yo. Eso es valeroso <risa> ah, ah, comprobarlo, pero claro. yo si sí compruebo, no salgo en tres horas, ¿eh? Me apunto ahí. Qué cabrón. ¿No? <risa> y persiguiendo a las clientas. Ahora, ahora que me has, me, me, me has arruinado ya, ya no puedo, ya las, la, las clientas que vayan a tu, a tu tienda no van a querer entrar cuando me vean a mí. Pero y si ya... no saben quién eres, si no te están viendo que estoy en la radio, Nacho. Es verdad. Claro, sí. bueno, pero... Pero Lorena para la voz, con la voz. no hables, tú no hables. Tú no en plan maniquí, tú como un maniquí. Como un maniquí. Tú no hablas la boca. <risa> pues para, es que es tienes que disimular si, un poco, Nacho. Que si hablo con mi voz seductora. Luego se van a dar cuenta que soy yo. Claro. ¿No? Sobre todo porque como no tienes acento argentino al hablar. No. No, no yo no, creo no, que no se van a dar no, cuenta. Catalán. Yo creo que no se van a dar cuenta, vamos. No, Tengo acento, no eh. Tengo acerto catalán. catalán. Sí. Acento catalán. Bueno, Hombre, hoy he estado hablando un rato en la tienda en catalán y lo he hecho muy bien. Sí, ¿Es que sí. ¿has visto? ¿Has Hombre, visto? pues me sorprende. Si eh? es que no habla porque no quiere. Está claro. Has visto. Has visto y he, y he estado con una chica ahí que la tengo mitad y mitad. La tengo ahí Bueno. Ayer. Lacho. Quítale la cerveza, por favor. <risa> Eso intentamos, pero no se deja. No, no. Se agarra la cerveza allí que no veas, tío. No hay, manera. Uah, no hay manera. Las ampollas, o le pegas un golpe en la cabeza y te lleva la cerveza, o es imposible. <risa> bueno, bueno. bueno, pues te vamos a dedicar una canción, Lorena, como cada vale. semana que llamas. ¿Eh? Vale. Gracias, gracias por tu sección tenemos Nacho. exacto ¿Te ahí, gracias te por llamar gracias por el chivatazo <risa> <risa> gracias porque Nacho no va a volver a poder entrar en tu tienda y <risa> vamos a poner de un grupo australiano Ya que los ACC igual no podemos ir a verlos porque no hay muchas entradas. Tú sí tienes entradas. Bueno, ¿no? hay muchas. Hay, hay, mucha, hay pocas, hay pocas. Hay muchas, pero están agotadas. Ah, por, des, por cierto, hacemos un llamamiento. Si alguien tiene entradas, si no quiere ir o se desde, arrepiente Desde aquí compramos. O, o, pensó que, o pensó que compraba las entradas para ir a un concierto de DJ, DJ Marta, por ejemplo, y no se ha dado cuenta. Pero eso pues no, no, no lo tienes que decir. No lo tienes que decir porque tienes que decir que nos venga a ver. Entonces ya decidiremos qué hacemos. Si lo matamos, si le quitamos la entrada o qué hacemos. De momento se la compró No, pero por ahí un pijo Pensó que era para DJ Marta Y las compró Y dijo ay va claro, ¿sí? ¿sí? se parece <risa> DJ Marta y ACDC Se parecen en nombres igual no para el Sonar Igual se pensaba que era el Sonar Claro pero Este sí. año vienen los ACDC al Sonar Venga, sí. venga vea a pillar. Y si se arrepienten, si habéis arrepentido, pues aquí estamos esperando. Si con... hay algún gili, gilipollas, con perdón, que se arrepiente de haber comprado su entrada de ACDC, que no es la venda. Estamos con José Luis y yo con, con el, aquí esperando. Porque el Albert ya tiene. El está tranquilito ahí en la técnica, eh, con la sonrisa de, de Lo, haber Lorena, ¿Tú tienes alguna entrada de ACDC en la tienda? No, tío. Ay, hombre, mástima. Ya pone un cartel. Eso, se busca entrada. Y al ver esta con, conforme ahí, la tiene guardada en una caja fuerte. Sí. Eh, no, no, no dices dónde No ha dicho tiene. a nadie dónde tengo la entrada. No, no, nadie está... lo sabe. Nadie lo sabe. La tiene en un lugar secreto, <risa> o sea que bueno. Si me pasa algo se va a pudrir la entrada, porque nadie sabe dónde dónde está la entrada. No va a poder ir nadie con esa entrada. Por eso que ahora dentro, dentro de, de, de un siglo cuando. Claro. Cuando alguien encuentre la entrada dirá mira Hombre una mira, reliquia ¿no? una reliquia un no, tío eh. que quería ir a C y al final no pudo ir es porque... como un, es como una entrada para los gladiadores ¿no? Sí ahí, algún romano la escondió ahí sí y nadie claro, la encontró de piedra una entrada de piedra ahí con sí. está en piedra. <risa> tallada tallada eh. con la cara de un tiranosaurio sí, sí, eh, claro. pero numerada con código de barras sí. eh. con un león y el precio en una una X y once no, eh. De sí, 11... No, 20. ¿Aunque pagaban los romanos? 2X. ¿no? Se, eh, según Asteris, es en 6 tercios. Yo, yo creo que salían... 11 monedas de oro. 2X, ¿no? Pero pero creo que la moneda era el as, que es, ahora es un periódico, pero antes era una moneda. Bueno, va, basta de chachara, vamos a la música. Yo me despido, me voy. Venga. <risa> no, no, no, no, no, no, pero no te despidas que tienes que volver la semana que viene a hacer tu sección. Eso. La sección eh, de Lorena eh, está volvere. fija ya, ¿eh? Volveré. Eso. Pero no te chives más de mí, que si luego, vamos. Y no como voy si yo por San Andrés buscando piba luego. Y es y, y desastre. <risa> está un desastre. Y recuerda a Lorena que estás invitada al programa. Cuando quieras, cuando quieras. Si está. Es tal... hay muchas escaleras que subir, me han dicho, ¿no? Pero Nacho te suba al cuello. Pero con, con, tres, con tres chivecas tienes que venir, ¿eh? Si no hacemos. Si no, Lorena, somos, somos tres. O sea, hacemos como la duquesa de Alba. Uno en cada pierna y uno por detrás. Y ya está. Vale, vale <risa> Bueno, pues ahí va el tema que dedicamos Lorena los el Maeder. tema de Maeder Que son australianos Grupo Revelación 2007 Tienen un disco son, lo, Se sí. llama Maeder porque los hermanos Son los de los hermanos Maeder Que son dos guitarristas De, sí. lo, de los Maeder de toda la vida sí. Sí. Molde sí, sí, sí. Y bien. bueno, pues de ahí de Australia con alguna influencia de también. Ahí van, ahí van. Venga, Lorena. Buenas noches. Saludos. Ciao. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, bien, yo hablo aquí desde México. ¿Desde México nos llama? ¡Oh! <ríe> Esto es espectacular. Es pintacular. la primera llamada que recibimos desde México, ¿eh? ¿eh? Por cierto, Ulises, ¿qué hora es ahí en México ahora mismo? Ahí están las 4.14 de la tarde. O sea, que te hemos... Pie... O sea, has llamado casi a la hora de la siesta. Pues para ustedes, ¿no? Para mí es la primera vez que son las tarde. Ah, está bien, está bien. Eh, eh, después del tequila, a ¿no? 4 pm. PM. Y eh, me has dicho que tú querías saludar a una audiencia Que no hay nadie ahora por aquí Ya me acabado el programa eh, Coméntanos No, pues les, les he hablado Yo tengo mucho tiempo que, que Oigo el programa a través de internet ajá. De hecho este, En varias ocasiones Me he tratado de comunicar Pero me es imposible por la diferencia de horarios ajá Ahorita está trabajando ajá. Por ejemplo Y el motivo de mi llamada es para decirles si que está bien México, lo voy desde acá. ¿Ah, está bien. Pues les va a hacer mucha ilusión, ¿eh? Pues Hombre. sí, sí, sí. Igual no le decimos nada. No, pero igual nos están escuchando, o sea que. Sí, igual sí. Sí, el, ja el Javier Pacho igual está escuchando, ¿eh? Sí, ah, igual sí. Sí, muy bien. sí, sí, sí. ¿Ustedes qué programa son ahorita? ¿Qué, ¿Qué programas tienen ahorita ustedes? CES? Hacemos el Lethal Ace que es dos horas, o sea, hacen el sin audiencia. Hay otro programa que es el Scarlato O'Hara y después vamos nosotros. Creo que, bueno, que, que es el que está hablando ahora. Sí, sí, es sí. El sí. O sea, que si quieres hablar con sin audiencia, pues tendrás que llamar eh, dos horas antes. Sí. Bueno, el problema es que ese programa, ustedes no lo publican en internet, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí que lo publicamos en también internet. También está. Sí. ¿Cuál sería el vínculo? Para poder yo descargarlo otra vez. Sí, sí, claro, claro. Tiene podcast y todo también. Si quiere descargar programas de esta radio, entra en la web que es contrabanda.org. www.contrabanda.org. Y ahí tiene un apartado que se llama programación. Cuando pulse allí, le saldrán todos los programas como una especie de enlace y entonces eh, allí le, le pondrán las dos direcciones en los cuales, ¿no? ¿No es así? Bueno, tiene ahí verá la programación en directo que se hace en la radio y después tiene otro enlace que es lo de podcast, que ahí puede descargarse los programas o pues, han diferido, que supongo como se lo descarga usted, ¿no? El de el de, el, el de sin audiencia. El de sin audiencia. Pues, mira, aquí ahorita en México nosotros vamos a hacer una, la séptima conferencia uh -huh. de la Unión Iberoamericana -Ibero -Ibero uh -huh. de Ciencia y Tecnología. Y vienen representantes de su país, acá México. Uh -huh. Lo estamos haciendo aquí en el Congreso Mexicano. Uh -huh. ¿Y de qué va esta bueno, conferencia? Es de Ciencia y Tecnología. Uh -huh. no, está y bien. todo lo que tiene que ver con la ciencia. Universidades, investigadores, este científicos. Uh -huh. Bueno. Nosotros estamos organizando. Así no. en general, ningún tema en concreto, ¿no? Ciencia y tecnología y... Todo lo que tenga que ver con la ciencia y tecnología. ¿En, todo, en, incluye en... internet, incluye radio, incluye todo, todo. todo. Uh -huh. ¿En qué ciudad, semana... se... Perdón, ¿en qué ciudad y... se hace? ¿En DF? En el Instituto Federal. Uh -huh. Federal. ¿En qué universidad? ¿O no sé no, en la universidad? En, en el Congreso Mexicano. Ah, en el Congreso diputado. Mexicano. ¿Va a haber tequila? Ah, claro, claro. Ah, bueno. <risa> nos, nos apuntamos. Okay. En la Italey se apunta al Congreso. Eh, Alberba al de representante nuestro. Sí, van, van a venir, de hecho va a venir este, nuestro presidente, va a inaugurar el, el evento. Uh -huh. Hace dos semanas vinieron los reyes de España, bueno, la, la princesa. Ah, mira que guay. Este es un, este es esa es un programa monárquico, cultura. sí. sí. Es la fe de cultura. Ah, está bien, está bien. Uh -huh. Oye, Oye, ¿no? ¿Y ¿ustedes sabían cómo le está pegando la crisis a ustedes? Pues... No, le está pegando. <risa> Algunos más que otros, pero bueno... bueno como lo... todo ciudadano de a pie, pues, pues se notan todos los aspectos, ¿no? Yo, sí. Esta crisis que es mundial, ¿no? Creo que es a nivel de todos, ¿no? <risa> También sería interesante saber cómo, cómo les pega ahí en México la crisis. Pues aquí, que están este ahora aquí. ¿Sí? De hecho están cancelando este programas de, de, de becas. Ajá. Están cancelando becas para que la gente estudie. Vaya. Sin embargo, a los la banqueros la le siguen dando dinero, ¿no? Ah, bueno, ellos tienen garantizado este, el ingreso. Ajá. Sí, sí, los de bancos hecho, aquí, bueno, ya, han reci ya están recibiendo fondos de la Unión Europea y de los estados para bueno, para que no se vayan a pica, ¿no? Ya veremos después sí. si lo devuelven. Yo creo que ya no van a devolver un duro, pero bueno. No, sí, <risa> lo pagaremos <de> nosotros. <risa> los ciudadanos da pie como siempre, ¿no? Exactamente. Lo sí, mismo sí. pasa aquí. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, y, y vuelta a empezar, ¿no? Esto, esto es como siempre. Hay una crisis, bueno, van banco van mal, venga. Todos a tirar del bote, pagamos nosotros y, y, hasta, que, y la hasta que vuelva a pasar, ¿no? Los trabajadores siempre son la variable, la crisis. Uh -huh. sí, Subida sí, sí, de sí, impuestos... Pues ustedes son como una cooperativa, ¿verdad? Esto bueno, es, es algo sí, parecido. Es una, es una radio libre, o sea, es una radio autogestionada. Eh, no depende de ninguna organización, sino es la misma organización la que la mantiene, asamblearia y bueno, es, no, tampoco es ninguna ideología en concreto, o sea, es, cada uno en su programa o en el espacio, lo que quiere, Habla ¿no? un poco de lo que quiere. Es una este... radio sin publicidad, no, no hay. Este Lethal Age te, te decimos que es un programa en clave de humor, o sea que si hacemos alguna broma no es con mala sí. intención, sino es. <risa> ah, somos, somos así, es, es en clave bromista. Eh, ah, es un programa te que te aporta te poco, por decirlo de alguna manera, a la especie humana, pero bueno. Ah, aporta, poco, apoca, aporta poco, está siendo generoso, no aporta nada, no aportamos nada. ¿no? Sí, Nosotros lo, nada eso, eh? lo que intentamos hacer, sí. Perdona, habla, habla. ¿Decías, Unises? En México no existe eso, ¿eh? ¿No existe eso? No. ¿No hay programas de humor ni, ni esto? No, no hay este... Ah, las radios. ¿Radios libres? No, no todas son comerciales. Ah, todas son comerciales, ajá. no hay ninguna... Como y... ustedes no hay. Y, una pregunta, Ulises, ¿y cómo conociste Radio Contrabanda o, o el programa de, de Sin Sinaudiencia? Eh, navegando en Internet, lo que pasa es que yo soy aficionado al, al cine. Ajá. Mm. Entonces, este, yo con eso me desahogo, básicamente. Ajá, ajá, ajá. Entonces, este, es muy difícil. Aquí en México hay programas de radio, pero son muy, este, son pagados. Ajá. Y obviamente no hay una crítica real, sino es básicamente obligar a la gente a comprar. Mm -hmm. O sea que, digamos, venden la película para que la gente compre el, el producto sí, sí, ese, ¿no? O sea, comercial, lo venden. ¿no? Exactamente. Ajá, ajá, ajá, Eso es lo que pasa. bueno. Bueno, bueno, oye, pues nos alegramos un montón de que desde México escuchen Radio Contrabando, aunque sea sin audiencia. Que, bueno, bueno, pero los sin no audiencia son colegas. Son no colegas, son gente. Y, y bueno, espero que también ahora escuchen más programación de, de contrabanda que bueno no es por no es por por hacer publicidad que también de, poco, la, poco de, sí, de, eh. de la cadena un poco sí pero tienes todo tipo de programas que quiere decir que seguramente pues podrás encontrar programas a tu gusto y tal o sea tiene una programación bastante variada tiene po programación de todo tipo con varios estilos musicales o sea que puedes escuchar o sea, eh, si entras en la página es, es esta información Información, porque música pues es universal. Bueno, hay programas de información. Hay un programa que aquí nuestro colaborador Nacho hace también otros días que se llama Que pasa en el mundo, que también habla de noticias. Habla bastante de México también. Sí, tenemos aquí gente que es cierto. Te, es el programa este, va los jueves de 8 a 9 de la noche, hora de Barcelona. Y okay. hay gente, hablamos mucho de México, de Chiapas, gente que ha estado en Chiapas, con el ejército ah, zapatista. Bien, lo, lo, y, uh -huh. La realidad de México, ¿no? Sí, ah, sí, sí. eso mismo. Y sí. a Guatemala mucho. han estado también. De, bueno, hecho, de hecho, uno de los colaboradores del programa estuvo un año viviendo en México y recorriendo todo aquello y sabe un poco de, del tema. Y, no, y, bueno. otro, y, otra, y otras personas que han estado, que también. son eh, colaboradores del programa, que... Es, por decirlo así, hablan sobre el terreno, no hablan de... Eh, de, lo que de boca de, de pavo, o sea, no hablan porque sí, sino que han estado ahí, hablan sus experiencias y bueno... Ah, lo... Por ejemplo, ahorita de lo que están hablando de los narcos. han eh, oído eso? No es tan, tan evidente todavía aquí en México, ¿eh? ¿El qué? ¿Cómo? cómo? No es tan e evidente, o sea... Lo el, de los bancos. Sí, los narcotraficantes. Ah, Ajá. los narcos, los narcos, sí, sí, sí. vale, vale ya ves que esa es la noticia número uno ¿no? sí, sí pues sí, sí. no no sabe qué, qué ha pasado ¿Qué con los narcos. Es? Que, eh, ah. que amenazan este decapitados eh, que la gente está siendo secuestrada ah eso eh, ah. bueno pero es una noticia así más o menos sí sí los narcocorridos había también no una cosa así verdad ya siguen habiendo esto, sí eso siguen habiendo pero eso es en el norte del país uh -huh. lo que se le llama la, la parte rica de México luego están las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez ¿no? también es un ah, problema es, grave acá, acaba de salir un documental que le recomiendo la, la la rosa Juárez. la rosa Nier? no no la era ese se no. Llama Juárez. Ajá, ajá. es un documental y, mm. y, y la acaban de exhibir aquí en México en el cine y es raro que saquen eso mm -hmm. y hay una película que le recomiendo que se llama el violín mm -hmm. es mexicana Esa está muy buena también es mexicana que la, ¿La, no? la película es mexicana Es mexicana y habla sobre la guerrilla en México Ajá, ajá, está bien, pues puede ser está interesante Muy buena esa también, esa película. De, eh, por cierto, nosotros lo hemos, no, nosotros lo hemos preguntado ¿Desde, desde qué ciudad nos llamas tú? ¿Desde el DF? Del Distrito Federal, sí <ríe> Bueno, bueno Desde ahí le estoy hablando Bueno, es agradable que, trabajo, escuchar además. ¿Eh? Le estoy hablando desde el trabajo ah. Bueno, no queremos, <ríe> que, no, no queremos tener problemas A ver si vas a tener problemas para hablar con nosotros desde el trabajo No, no, no Bueno, bueno, bueno no, no, no es como allá, vamos, es diferente Bueno, no sé Pero sí es interesante el, el poder este, comunicarme con ustedes Y les agradezco mucho la, la oportunidad que me dieron de platicar con ustedes cuando, cuando, cuando quieras, ya sabes la hora que hacemos el programa Más sí. o menos la hora que te pilla a ti allí cuando quieras nos llamas, no hay ningún problema Tienes los micros abiertos para explicarnos la realidad de México eh, in situ esto. Y ya sabes, si llama dos horas antes eh, sí. Coge a los de sin audiencia al mismo esto... día Esto ¿a qué hora están ahorita ya? Eh, somos las aquí once, son las once y media, y media de la noche. La noche. ¿no? PM está, Y sin audiencia, ten en cuenta que va de ocho y media de la tarde a nueve y media de, de la noche. De ocho y media a nueve y media. Calcula más o menos la diferencia horaria para poder llamarle si quieres. En la próxima semana, el próximo miércoles, hablas uh -huh. con la gente de sin audiencia. Y cuando quieras hablar aquí, esto es una radio libre, puedes decir lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Sin sí, problema. Sí, ningún problema. Se van a, se van a poner lo... muy contentos Sí, ¿sí? sí hombre, <risa> si el Javier Pache <risa> está escuchando Debe estar ahí ¿no? a, ver, a ver si les puedo volver a hablar Y les hablo sobre la conferencia que estamos haciendo Ah, ah pues bien. sí, mira, sería muy interesante Que nos sí, hablara sí. in situ sobre esa conferencia Que están haciendo y sobre qué que pasa Qué temas hay, si hay problemas Si no hay problemas, etcétera, etcétera uh -huh. Sí, sí, sí, el okay. corresponsal en México Mira, oye Y tanto que ahí... Bueno, también debe estar toda la tecnología y todo muy influenciado por Estados Unidos, ¿no? Que lo tenéis ahí al lado, ¿no? Sí, de hecho somos dependientes de, de ellos. Dependientes eh. totales, ¿no? De Como hecho, casi todo mundo, el mundo, ¿eh? No podemos sacar un automóvil híbrido aquí. <ríe> por la cierto. Pero no... Sí, sí, chico, pero no hay este financiamiento para producirlo. Ya. Por cierto, una, una, una pregunta trivial. Por a... ¿De qué equipo eres? ¿Cómo de qué equipo eres? ¿De hay? qué cuadro de fútbol? Ah, no, yo no veo fútbol No veo fútbol, bueno, ya está sí, Me ha contestado Todos no sé, <risa> eh... no, es que, los mexicanos son malos, ¿eh? Sí Malos, malos Bueno, aquí en Barcelona tenemos al Rafa Márquez, mexicano ah, bueno, Y a mí me sirvió A mí me sirvió el de libra, ¿no? <risa> A mí en Los Ángeles Somos me sirvi... malos. malos No, hombre, no Pues Ulises, a mí, a, a mí Rafa Marque me sirvió en, en Los Ángeles para conocer a unos compatriotas tuyos que argentamos en un bar, muy simpáticos, y de los que me hice amigo, y de los que tengo una foto, y bueno, sí, sí, la verdad es que empezamos a hablar de fútbol y tal, luego hablamos de todo, de México y tal, unos compatriotas tuyos, y bueno, buena gente en México, buena gente. Sí, sí, sí, de, de hecho somos muy estables. Muy eso sí eh, otra pregunta saben hay mucho inglés también me refiero que la gente allí estudia bastante inglés para comunicarse con Estados Unidos y esto o es una cosa que hacen cuando no. llegan allí en, a Estados Unidos lo que pasa es de que hay, hay dos tipos de migrantes en, de México uno que era el tradicional que era el, el, el analfabeto que eh, dejaba el campo y se iba a, a Estados Unidos ahora los que se están yendo son los que tenemos grado académico mm. Entonces bueno. ya está cambiando la composición de los migrantes. Uh -huh, uh -huh. Ah, está Pero bien. Ellos tienen más facilidad para aprender el idioma inglés. Uh -huh. Bueno, bueno. Eso es lo que está pasando. Bueno. bueno, pues nada, muchas gracias, señor Ulises Carmona. Sí, que sepas que tenemos ahora un tema preparado para ti, de los Tigres del Norte, gran grupo mexicano. ¿Te suenan los ah, tigres sí. de ¿Te, su ¿Te, su ¿Te suena, sí, no? El país? ¿Pod sí, sí. Podrías haber puesto los... ¿Cómo llaman estos más conocidos? Los... Los más conocidos que los tigres de, de ¿no? México. No, estos que hacen pop. ¿Cómo llaman? Los maná. Los maná. <risa> los maná. No, pero no, no. Aquí vamos ¿Es a poner... Llevamos los televisos acá nosotros. ¿Los cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Los televisos. ¿Televisos? ¿Por qué? Porque salen siempre en Televisa. Sí, porque nada más hay dos canales de televisión Ajá. o es Televisa o es <risa> Canal 3 Ah. Bueno, <risa> pues aquí el, el Alber es un le gustan mucho los tigres del norte. Yo soy que un fan uno. de los tigres del norte. Por cierto, Luis, yo vi un programa, no sé si todavía se hace, todavía se hace sábado Gigante. No, ya no. No, ya no. no es un no programa que, que veía que yo por canas. satélite, muy curioso. ¿Cómo se llamaba ese ¿Sell? presentador? ¿Vale? ¿Cómo se llamaba el presentador del programa de Sábado Gigante? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, No me acuerdo, visto no me acuerdo no me acuerdo. Bueno, bueno. Por cierto, ¿Roberto Gómez Bolaño sigue vivo? Sí, sigue vivo. Sí, sigue haciendo el chavo. Que... Lo siguen transmitiendo de vez en cuando. Yo, yo es que en Argentina lo veía siempre, ese programa. ¿A un, poco un clásico te Un clásico, sí, sí, sí. Y aquí en España también es, llegó. El, el, el chavo del 8 y Chabulín, el Chabulín Colorado también llegó aquí a España. Chabulín Colorado, el doctor Chapatín. Eh. Eh, Chaparrón Bonaparte, todos personajes de Chespirito. <risa> Chaparrón Pro, Bonaparte, sí, programa, todos personajes de Chespirito, programa mexicano, muy graciosos. Uh -huh. eh, yo cuando era chico me los tragaba siempre, o sea, irrepetidos. ¿eh? Ah, ya. De hecho, aquí lo está sacando en DVD todas las la tempo, la temporadas de él. Bueno, El bueno. DVD. Y tiene una obra de estatus que se llama 11 y 12. <risa> bueno, tiene varios años en cartelera. Bueno, pues muchas gracias, Aquiles. Bueno. Encantado de que nos llames, de que nos hayas llamado, aunque se haya sido para sin audiencia. Sí, no importa, no importa. Bueno, sin audiencia no el miércoles que, que, que viene... los. los... los bueno, ya, ya... Le comunicaremos ya que has llamado, se van a poner muy contentos. Bueno, si no también escucharán el programa, seguro que lo escuchan. Y, hombre, si, si puedes llamarlo cuando estén lleves emitiendo, le, le pasarán por antena, seguro. Y podréis hablar de cine y de lo, de lo que queráis. Okay, Uy, parece que le llaman por el trabajo, ¿eh? eh tienes sí. que currar. Sí. <risa> bueno, pues sí. nada, hasta otro día. Bueno, pues gracias por la llamada, ¿eh? Muchísimas bueno, pues gracias. Llamada, ¿eh? Bueno, pues gracias llamada, ¿eh? Okay. Venga, un y abrazo, no, un abrazo, chao. Una canción por ti, Los Tiros del Norte. Ok, Feli, vale, gracias. Hasta luego. hasta luego. Bueno, una llamada internacional. Mi chef, ¿qué le parecen los problemas que está pasando México? Los problemas políticos, el narcotráfico, hasta un general está metido en eso. Pues, ¿qué me parece? Que está muy mal, porque los que deberían de darnos el ejemplo son los peores. Pues, ¿Quién sabe qué iremos a parar? Un general ha caído. Nos estamos yendo ¿no? ya, ¿no? Ok, no, ya. No, estamos no en la ¿no? última canción. Nos, que... de, ¿Nos despedís de la audiencia? Bueno, nada, nos despedimos. Okay. Eh, hemos tenido una llamada inesperada, muy grata. Muy grata, muy, muy grata. O sea, hemos, hemos intentado ser lo más amables posible, ¿no? Porque este es un programa de. No, no hemos sido perfectamente amables. Yo Ulises, si nos estás preguntando, no creo que nos estés escuchando, pero. yo he preguntado al final por un clásico no de México que es El Chavo el 8. El Chavo. Y, por cierto, la habéis llamado Aquiles al final. No, no Aquiles no, Ulises. Aquiles. Ulises, se llamaba Ulises Cardona. A mí, a mí me, me parecía entender Aquiles. Aquiles. Aquiles, el talón de Aquiles. Aquiles, el talón de bueno, que... Por cierto, Nacho, ¿cuál era la frase... De, del Chapulín Colorado. Eh, no contaban con mi astucia. Y ¿no? que no panda el cúnico. Que no panda el cúnico. En vez de que no cunda el pánico que no panda el cúnico. <ríe> no panda el cúnico. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo, decía el tío. Que no, no panda el cúnico. Sí. Y, y con las antenitas, decía, están detectando la presencia del enemigo. Y era, el sub, era un antihéroe, era una burla. Uh -huh. El Chapulín siempre fue una burla a lo que es los, a, los superhéroes norteamericanos, era antihéroe. O sea, siempre uh -huh. le salía todo mal. Sí, sí, un poco como Super López, ¿no? Sí. Como como el, el granero americano. americano. Bueno, eh, aquí un saludo a los, al colega mexicano y bueno, y el próximo miércoles espero que los sin audiencia tengan la oportunidad de hablar con él. Sí, y, y, y, si, y también eh, sí, si, no, ya que vamos a reparar las las sí, de nuestras sardinas a ver si, si nos, si nos llama es también. Es programa internacional ya, ¿eh? si no Sí, bien. sí, Hombre, a, ver si, a ver si nos llama otro día también a nosotros, aunque sea. Nosotros que nos. Pobrecitos de nosotros. Nos cachondeamos de sin audiencia y al final, mirales. ¿eh? ¿Qué claro, tal? Ahí, a lo grande. ¿sí? Ahí, no no me dando me el callo. A lo grande. ¿eh? Dando el callo ahí con dos cojones. Internacional, Hombre. bueno, nos vamos, ¿no? Porque ya Pero, estamos en es sí, la sí. hora. Bueno, y... Ulises, que sepas que si, si te bajas este programa, que sepas que nos ha hecho mucha ilusión que nos llames. Eh, vale. Ha sido algo, algo diferente. ¿no? dentro de lo que es el Lethal Age. Hombre, es la segunda llamada intercontinental. Inter ¿eh? Una ¿sabes? vez llamó el, el Bow, aquí te llamamos. Bow desde Brasil. Sí, bueno, que pero... fue la primera llamada intercontinental Del Lethal Age. Pero una vez llamó desde México, México también. No, y desde Brasil llamó un día. Este, estamos en directos. Fue sí, la sí, primera sí. llamada intercontinental. Uh, desde pero... México, me, cuando llamó, no, no hubo conexión. Bueno, todas maneras, de todas maneras, pero el Bow es uno, un conocido de la radio, sí. pero que nos llame alguien así. A sí. la que venga, hola, llamo de México sí, O sea, un es... pibe que es de México Que está currando y que ha llamado a la radio Bueno, ha, Con la diferencia horaria no ha podido hablar Con, los que han querido, con lo que hubiera, él hubiera querido Pero bueno, ¿no? Está bien eh, <risa> se, ha encontrado a nosotros. se ha encontrado aquí a los macarras Se ha encontrado con nosotros <risa> <¿Qué> <risa> vamos a hacer? Lo sentimos sin audiencia, pero se ha encontrado con nosotros Podría haber sido peor, ¿eh? Podría haber sido peor, podría haberse encontrado con alguien peor o sea, Aquí preguntando que... si en la conferencia de técnica Había tequila, diciendo que éramos Un programa monárquico Porque dijo, ha venido la princesa, y nosotros ¿no? eh, somos monárquicos. Claro. Bueno, nada, un saludo y nos vamos. Hasta el Dimecres que viene. Hasta es? el Dimecres que va. Ah, ¿Cómo es ese es catalán? ¿Dimecres? que va. Ve. Que ven. Bueno, ya está. Eh. Saludación, cómo es, cómo sería saludación cordial. Saludación, cordial. se trata de catalán, no de francés, sí. ¿eh? Saludación cordial, saludación bueno, Esto es ya muy formal, ¿eh? Eso me, eh, eso me lo enseñó Lorena, Lorena, me lo, me lo escribió. Saludación, Nacho, Nacho, tienes que decir, Nacho Martín, radio contrabanda, ¿no? Letales. Letales. Letales. letales. Saludación cordial que me lo escribió Lorena hoy, mientras perseguía a una clienta por el Por eso, eso, que... eso, si no lo cuentas tú Vamos a sacarse vamos a, sacarse a Lorena Porque ese tema tiene más, más, más Tiene chicha. más chicha Bueno, bueno hasta aquí letaléis eh, Salud Barcelona y salud México Esto es lo que hay Y uh -huh. esto... Así son las cosas y así se las hemos contado Así, así. se lo contamos, eso y, mismo y, y que digan que esto es fácil Venga, eso Agur Agur